Muy buenos días a la audiencia de todo el país. En Mendoza, como en el resto del país, el Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante desde el año 2004 el programa Médicos Comunitarios, cuyo objetivo general es fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud en los sistemas locales de salud. Desde el mes de marzo, los trabajadores de este programa se encuentran con medidas de fuerza por falta de pagos. Daniel Jiménez, prosecretario gremial de Ampros, Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, nos cuenta más sobre este programa. Es un programa nacional que eh, se financia con recursos nacionales y por con un convenio que firman asociaciones. En realidad se viene repitiendo todos los años el hecho de que se si retrasen Pago de los médicos comunitarios y bueno este hecho de firmar el convenio de la transferencia de los recursos etcétera hace una cuestión de tipo burocrática que realmente eh, lleva a una situación de eh, los, los profesionales en el cual ni siquiera eh, pueden cumplir con sus tareas eh, por las cuales eh, se los ha contratado desde marzo que no cobran eh, a raíz de esto se decidió La no concurrencia, su lugar de trabajo son profesionales que encima están bajo un régimen de contrato en donde el cual se tienen que hacer cargo a una serie de gastos como son tener que pagar monotributo tener que pagar ingresos brutos, tener que pagar la caja del arte de curar, hasta la exigencia para poder pagar de estar al día con sus impuestos. Los equipos comunitarios están conformados por personas que brindan atención sanitaria a la población que concurre a centros de salud de barrios y zonas rurales de todo el país. Carolina Quiroga es trabajadora social. Se desempeña en un centro de salud de nuestros barrios y nos cuenta un poco de su experiencia. Yo entré al programa en el año 2013, al programa de, de formación que es el posgrado que ofrece el programa Médicos Comunitarios. Es un programa de índole interdisciplinario. Formamos parte de este programa no solo trabajadores sociales, sino también médicos de familia, odontólogos, psicólogos, Of Tetras Que eh, integramos fortalecemos, por así decir, los equipos de salud que ya están funcionando en, en estos centros de salud de las comunidades. Para mí es sumamente importante porque en realidad la idea es que, en primer lugar, los profesionales se han formado con una perspectiva que tenga que ver con el abordaje comunitario, que tenga que ver con implementar eh, proyectos y programas y actividades en conjunto con las comunidades. Y en segundo lugar, ofrece esta beca donde recibimos una remuneración por el trabajo, por la tarea existente, que se realiza en estos centros de salud. Desde el Ministerio de Salud de Mendoza aseguraron que esta semana se regularizarán los pagos. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.